último de la semana, noticias, informaciones, pasaron de lunes a viernes, como siempre, con Noelia, con Damián, con el profesor Matías Traversa, y hablamos con el Cepo Ginobili. porque claro, la verdad que Weber arrancó muy bien, los pibes estuvieron de primera para poder ganar los partidos que han jugado, y el Cepo nos contaba esto en uno contra uno. a ser una, una incógnita como iba a ser el debut de la liga por la ansiedad, por el nerviosismo, por, el, por la responsabilidad que por ahí tienen los chicos de, de jugar una liga diferente para ellos y tener la responsabilidad y el protagonismo que, que tienen en estos momentos. Son chicos que, que se están ganando un lugar en la liga nacional y saben que para eso tienen que trabajar, tienen que trabajar sobre sus puntos débiles y, y bueno, ahora tienen la confianza y el lugar para hacerlo. siempre nos desandan, nos, nos enseñan uno va a las clínicas este aprende, son muy buenos los entrenadores argentinos y quedó demostrado una vez más en el torneo preolímpico Que, que estuvo en México, no dos eh, técnicos argentinos en la final, como jefe de equipo, eh, Néstor García y, y Sergio Hernández. Eh, Mañana estuvo con Brasil, no le fue bien, obviamente, eh, se fue pronto, pero Capel hizo un gran trabajo y siempre los técnicos argentinos eh, se prestan para poder explicarnos. Por eso también hablamos con Sebastián Ebetliza, el técnico de Sionista, buen arranque para el equipo de Paraná. Y esto nos decía... Los dos equipos que yo considero en la zona norte, que son los candidatos... ¿cómo? Como 15 regatas, eh, los otros equipos van a estar en una ardua competencia y no hay que dejar pasar ningún partido. Tratar de estar siempre por encima de, del octavo lugar, eh, el séptimo lugar, para estar tranquilo durante la fase regular y después ir repuntando para, para la zona de playoff. Muy contento, hemos, hemos conformado el equipo que, que nosotros queríamos. con los amigos Nardini y López Alanús ahí estaba sentado en la última fila Antes de la zona de las Donde están los banquetes eh, y, la, y los caballetes, perdón, con las mesas Donde está la prensa Ahí estaba el profesor Matías Traversa Para ver un gran partido de básquetbol eh, San Lorenzo le ganaba En un cierre que lo tuvo Alanús Para quedarse con el juego 93-92 a 92, Y Pablo Bertone La recontra rompió La verdad que jugó como para que digan Este pibe Si juega así todos los partidos, es selección argentina. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué nos puedes contar? Mejorando día a día, porque, bueno, no tuvimos un muy buen arranque en Bahía, después remontamos en Argentino. Si seguimos jugando de esta manera, vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder, así que confiado eh, que el grupo va a seguir avanzando. Por eso también volví, para que me vean un poco y... Pero, bueno, nada, se... conforme y contento de la forma que estamos trabajando y que me estoy preparando y espero llegar a, a, a esa forma primera salida a nivel internacional de San Martín de Corrientes el cuadrangular en Mollidas Cruces en la previa hablamos con el técnico Sebastián González después claro San Martín hizo un campañón ganó los tres partidos inclusive a Trubil obviamente que el equipo chileno no preveía que le podía ganar pero Trubil de Uruguay y también al Mochidas Cruz y de Brasil gran actuación de San Martín en la previa Seba González el Córdobés nos decía esto veo mucha ansiedad y muchas ganas muchos desafíos porque si bien todos han jugado no no mucho internacionalmente sí han jugado en Europa Matías Diego Vecano todos han jugado un torneo y no siendo tan protagónico como como los unos nos hemos ganado después de una liga durísima una muy buena liga que hicimos el año pasado ...este derecho a representar a, al país... ...de a representar a, a Corrientes. Felicitaciones a la gente de San Martín de Corrientes... Eh, ...por la clasificación, tres ganados... ...sobre tres jugados. Pero si hablamos de argentinos... ...si hablamos de argentinos en el extranjero... ...semana internacional, porque Nicolás Provítola... ...debuta en su equipo en el RITAS... ...en la Liga Lituana, gana el primer partido... Eh, en esa liga, pero previo a eso fue el MVP de un cuadrangular en donde lo tuvo a Nicolás Laprovítola como el mejor jugador y el más valioso. Hola Nicolás, paren de ganar un poco viejo. De, de conocer todo lo, lo que va a pasar acá en Lituania, eh, la verdad que tengo, tengo pensado eh, poder disfrutar todo esto al máximo, en el equipo ya me han recibido muy bien, Marcelo también me, me está ayudando mucho a adaptarme. el partido en la semifinal con México ¿no? eh, La verdad que Hemos hecho un torneo increíble eh, Que nadie podía pensar Nos Hemos demostrado nosotros mismos Que, que podemos jugar A un alto nivel eh, Conseguimos lo, lo más importante Lo que fuimos a buscar Que era lo, el poder conseguir Un pasaje directo a, a Río Fueron compañeros en la selección Juntos ganaron La clasificación al próximo Juego Olímpico de Río 2016. Ahora ya comparten continente. Uno estuvo en la NBA, otro está haciendo sus primeras armas. Hablamos con el que está haciendo sus primeras armas. Con Nicolás Laprovítola, el otro, el más ganador en el último año. El hombre que mmm, postulamos para que sea el más premiado de la República Argentina en cuanto a materia de básquetbolística. Hablamos del chapu Nozioni, que con una claridad y una tranquilidad sensacional el hombre que ha ganado los cuatro títulos con el Real Madrid, más el título internacional, jugado en San Pablo, también con el merengue, nos contaba esto. Sí, la verdad que eh, un año impresionante, en el que obviamente me han salido muy bien las cosas como equipo, eh, me han salido muy bien las cosas individuales también. Lo más importante para tener esa ilusión, siempre ser ambicioso, ¿no? No, nunca conformarse... Con esto y ya está, ¿no? Me parece que si yo me conformo con esta temporada, la próxima temporada obviamente no será la mejor para mí y yo ya estoy pensando en ganar la Supercopa y así sucesivamente. La clasificación es, eh, la verdad que histórica, porque mantenemos una continuidad en el proceso de la selección argentina. Obviamente que con Luis voy a la guerra porque lo conozco, porque sé que él además de tener el corazón mío y además de, de tener la voluntad mía y la fuerza y el empuje... tiene muchísimo más talento que yo, y esa es la realidad, jugando al básquet, ¿no? Entonces, claro, es un jugador que yo quisiera jugar toda la vida. ¿no? Seguramente lo van a hacer en esta o en otra, pero la verdad que han sido ya magistrales las actuaciones de Naciones y de Luis Escola en el último torneo preolímpico. Maxi Seigerman debutaba con su equipo, con Instituto de Córdoba, de local, bueno... La frase fue, queremos ser una localidad fuerte. Vino el Unión de Formosa, que había perdido sus dos partidos ahí sobre el cierre. El equipo de Guillermo Narvarte, el primero frente a Olímpico, el segundo frente a Atenas de Córdoba, en Córdoba. Y Maxi Segómar nos decía, esto de su equipo de instituto, hoy, después de muchos, muchos, muchos, muchos años, va a haber clásico en Córdoba, entre Atenas e instituto. Y esto nos decía Maxi. La vuelta de, de instituto después de 29 años a la... al máximo nivel y que me parece que para, para, para el club es, es un momento histórico, y muy importante. Han dejado el estadio muy, muy lindo y bueno, y ojalá que la, la gente lo disfrute porque eh, eh, eh, haciendo mucho esfuerzo, muy confiado, sabiendo el material con el que contamos, sabiendo qué tipo de liga tenemos que jugar nosotros. la titular, de repente se encuentra con una situación distinta, vino el profesor Trifón Poc y entra con un equipo diferente al que estaba habitualmente entrando obras sanitarias con respecto a la temporada de eh, Julio César Lama igual él en la nota admite que no hay ningún problema, que está todo bien y que eso es lo de menos, buena mano en los dos partidos, fue de lo más importante del equipo de obras sanitarias, yo estoy preguntaba ¿de quién están hablando? de Selen Zafar que vive tirando, dale Selen hace el partido con los que mejor están ese día y, y con el equipo que el técnico generalmente tiene más confianza entonces eh, no no cambia mucho quién entra a titular nosotros tenemos muchos jugadores que, que puede llegar a gol, más es una escolta que puede ser titulista en cualquier equipo que eh, le gusta defender intenso eh, que, que ofensivamente le gusta que nos pasemos la pelota y, y tenemos sistemas para eso sistemas de mucha movilidad Estamos bien con los dos que tenemos, tanto Lorenzo como él y Juan muy bien y, y tienen muchos goles sus y, y atrás son solidarios y también defienden, entonces eh, creo que estamos bien para este año. Ya lo creo que están bien, ya lo creo que están bien. Arrancaron con dos victorias, una en Comodoro en tiempo suplementario. Hablamos de obras y otra ahí nomás en el cierre del partido frente al recientemente llegado Ferro Carrillo este tricampeón. de la Liga Nacional de Básquetbol en sus comienzos. Y arrancamos con un profesor, con el profesor Sebastián Ginobili. Y terminamos con un profesor, con el profesor Hernán Ginestra que volvió a ganar su equipo, que es duro de local, que es duro de matar. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué opina del momento de estudiantes? El profesor Ferrer está muy bien. Está entrenando realmente a destajo. Está.. Está muy comprometido. Entendió todo lo que le explicamos de esta liga. Es agresivo, que habíamos visto buenas cosas. Ahora que lo tenemos, la verdad que valoramos mucho su, su predisposición para el día a día. Lo del guardia lo estamos analizando. Es un jugador muy joven. que se juega muy... además de muy física, muy táctica. Muy táctica. A mí... Cuando el máquina le contaba, yo no, todo esto que, que estamos entrenando y que, que somos los partidos, yo no lo había hecho, antes. Testimonios, protagonistas, comentarios, opiniones, buenas actuaciones. Todos pasan por estos micrófonos, por los micrófonos de uno contra uno en el aire de AM570 Radio Argentina a través de la web unocontraunoweb.com. Ahí podés leer, escuchar cada uno de los protagonistas, no fueron pocos, ¿eh? Sinóbilis, Betrizza, Bertone, González, La Provito, La Noción y Seigorman, Zafar, La Ginestra y Habrá Más, Dios mediante en estos seis años que estamos al aire todos los mediodías con la producción de Noelia Orman, con Damián Fernández, con el profesor Matías Traversa y con los protagonistas, arrancando este viernes, no se vaya hasta la una, con muchos más protagonistas y con más testimonios. Contra uno Radio Todo el básquet en el aire Muy bien, con la musicalización de Damián Fernández Este decía, ¿eh? yo también lo coroné Colorado el 32, Colorado el 23 <coughs> Ahí, cerquita, centrales ¿Y ganó? No, bueno. siempre gana la casa Está bien la casa es dueña de eso te recibe, te trata bien, pero siempre gana la casa. Cuando vos decís bueno a ver no puede salir el 7 ¿y qué sale? El 7 el siete. nadie le jugó, y no puede salir el cero, ¿y qué sale? El cero este pero no va, ah, ¿sabe, sabe que sabe, ¿no? se, ¿sabe? se gana no, más de lo que se pierde, se no, pierde más de lo yo que yo pierdo se más gana. de lo que gano, por una vez que gano debo perder 10 o 12 Y, pero van aquellos que van con el papelito Por eso la, la vida norte, está su... hecha para Para tipos que dan batalla En definitiva Claro, obviamente Porque en líneas generales Siempre se pierde más